Edgar Aranda, su amigo y dios de la química, el biólogo. ¿eh? ¿El nombre del producto cómo se llama? b Viotic. i o r t i g a b i o r t i g a Biortic. Mira el nombre que inventé. A base de ortiga, ¿eh? yo tengo mi mamá, nos tiene loco con, la, con el b i o r t i g a en la casa. Seguramente le、no、han crecido todas las plantas. Le han crecido todas las plantas y se han muerto todos los parásitos y v i r u s y todas las demás. Sí, un... Con ese increíble mega olor que tiene Biortic. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, qué gusto. ¿Qué nos trae el día de hoy, señor Edgar Aranda? Hoy día vamos a conversar sobre la cannabis,、uh. un tema que nos solicitaron la semana pasada los auditores. Efectivamente. Y creo que sería bueno dar información sobre ella. Ya, ¿Y qué va a abordar el día de hoy? en términos concretos? Vamos a comenzar primero con el tema、eh, que se sepa primero de dónde viene la cannabis. Yo creo que todo el mundo la conoce, pero no sabe que proviene desde Asia Central. Asia Central. De Asia Central, ahí, se, de ahí datan las primeras semillas de cannabis hace aproximadamente 8000 años antes de Cristo. Desde ahí que está la cannabis acompañándonos en el mundo.、Sí, o、claro. Y bueno, antes las culturas antiguas la utilizaban para distintos fines. Muchas la fumaban, pero también tenían otras elaboraciones como hacer tejidos, papel y artículos,、eh, herramientas, con todo lo que es la fibra, en la cannabis. Y esos son los usos que han, teni que han, que han tenido desde antaño la, la cannabis en el mundo. Oye, la cannabis、eh, es súper conocida y es súper.、Eh... Reconocida también como un elemento que utilizaban la, la, las tribus, las sociedades primitivas, para conectarse ¿eh? con la naturaleza. Muchas ceremonias religiosas se hacían con cannabis. ¿Qué tiene de especial la cannabis? Mira, el, en sí la cannabis tiene dos compuestos, que son los que hoy en día se están discutiendo. Uno que se llama el THC, que es una sustancia que tiene la cannabis, que es. El lado alucinógeno de la planta, que eso es lo que está en tema, en discusión. Y es ese tema, el THC, el alucinógeno, lo que hacía conectarse a las tribus antiguas con sus con, su, con sus dioses, con su espacio espiritual, con la tierra. Era, en esa ceremonia religiosa, era el THC lo que hacía su efecto alucinógeno. Bueno, aquí en este país, la c a n n a b i s todavía es una. Una planta que es como satanizada, ¿no? Sí, mira. El. Aunque yo ya me he tomado mis tés de ganado. Y he dormido con. Como... Claro, el, el otro compuesto que tienes es el, la CBD o el cannabidiol, que es como el lado terapéutico que posee la planta. Y eso es lo que cuando tú haces, elaboras el aceite y lo ocupas de manera terapéutica, es el cannabidiol el que te entrega esas propiedades medicinales en la planta. Entonces siempre ha estado el. El concepto, la discusión de, de bueno, la planta tiene estos dos, estas dos sustancias,、eh, cómo, ¿cuál utilizamos? Y en la que se ha puesto esto en estudio, el, sobre todo se habla mucho del, del THC, que es lo que, el, es lo que te provoca las alucinaciones o, el, o todo el tema que hace que la cannabis sea evaluada como una planta psicotrópica para la sociedad química farmacéutica. Oye, ¿y el THC qué hace, efectivamente? Mira, a nivel fisiológico,、eh, bloquea los receptores a nivel cerebral. Entonces, eso hace que tú pierdas un poco los estados de conciencia. Obviamente, eso va a depender de cada persona. Hay personas que podrán responder de una manera más relajada, quizás otras, no sé, se liberan, se liberan sus inhibiciones en estado normal. pero a nivel fisiológico o cerebral、eh, inhibe ciertos receptores en el cerebro y eso es lo que se discutió durante mucho tiempo con respecto al efecto que provoca、eh, la cannabis en la vida de la gente claro, lo que pasa es que hoy en día、eh, ¿tú como biólogo qué opinas de esto? bioquímico yo opino que Bueno, primero que todo, hay mucha falta de información. Porque, por ejemplo, creo que actualmente el, en, el, en los espacios urbanos hay otras plantas que son igual de alucinógenas que la cannabis, pero han sido poco estudiadas y pueden tener los mismos efectos o mucho más peligrosos. Y yo creo que se ha visto en las noticias cuando se habla mucho de la floripondio,、eh, que la gente la conoce, muchos la reconocen.、Eh, pero... Pocos saben hacer la elaboración, pero los informados sí la ocupan y perfectamente puede, podría ser declarada como una planta psicotrópica, pero estamos claros que me, no hay un tema regulado o legislado con ese tipo de planta. Entonces pasa sin pena ni gloria para el común de la gente y puede ser más peligrosa que la misma c a n n a b i s Perfecto, eso es lo que han estado alegando durante mucho tiempo. Ahora dicen bueno, que la cannabis es la puerta de acceso a otras drogas también.、Eh, sí, siempre se ha dicho eso. El tema es que yo creo que todo esto va vinculado con, un, con lo que es el hogar, es educación. Y la información es parte de la educación principalmente. Por lo cual, declarar que la cannabis sea una droga o sea la puerta de entrada a una droga. Eh, no, no sé si sea tan cierto en mi punto de vista, porque generalmente la cannabis hace, provoca estados de relajo muy d i f e r e n t e a lo que puede provocar la cocaína o la pasta base, que alter, te a l t e r a mucho. Entonces, no sé que la cannabis, si es que fuese como la puerta de entrada, tendría que acercarte a drogas que te relajen mucho más o que te hicieran alucinar mucho más. Versus las otras que te aceleran un poco, y te colocan más violento. Pero obviamente la cannabis causa dependencia también, ¿no? Por eso yo creo que es un tema de educación en realidad. ¿Qué? No sé si causa más dependencia la cannabis o el cigarrillo. El cigarrillo、sabes? es netamente tóxico.、Claro. Tiene una cantidad de componentes que ni siquiera sabemos qué tiene. ¿no? De hecho, muchos estudios、eh, a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Eh, dicen que el, por muerte por cannabisativa no hay ninguna, pero si、sí、tienes muertes por el consumo de cigarrillos, de hecho, la droga, la primera droga que se reconoce en todos los países es el alcohol y es legal, entonces, y el alcohol si、sí、te, te genera adicción, por lo、sí. cual. No sé cuál será la puerta de entrada que te genera la cannabis realmente,、claro. si estás rodeado de drogas que son legales. ¿Por qué eso es lo que te están planteando en, en los medios de comunicación, los que están en contra de la cannabis, y por qué、eh, han, han puesto tanto cortapisas al autocultivo, por ejemplo? Mira, el, aut el autocultivo, yo creo que. Mira, ayer conversaba justamente con, un, con el dueño de una, de una tienda Grove. Que venden, venden semillas de cannabis. ¿A m y... es legal vender semillas de cannabis? Sí, es legal vender semillas.、Eh, conversaba con él y él me explicaba que la falta de información ha llegado a tal punto de que, por ejemplo, la, la planta hembra de la cannabis. ¿Hay una, ¿Hay una hembra y una macho? Hay una hembra y una macho. Justamente la planta hembra es la que genera el, el cogollo, que es donde... como la vaina donde está la semilla. Y, con, y acumula el THC, tiene mucho más u c h o m tiene más la sustancia alucinógena versus la, la planta macho, que tiene bajos niveles de alucinógeno, pero sí que tiene el compuesto del cannabidiol, que es el que hace la planta medicinal. Entonces él planteaba que, bueno, se haga en el autocultivo, pero se enseña que se cultiven los machos y. Las, y la gente la podría tener, no podría ser penalizado, porque los machos, generalmente, los cultivadores, la planta macho la, la botan, no les sirve para nada. Pero sí, para generar el lado medicinal, la podrían utilizar perfectamente. Mira, a c u a n d o se cultiva la cannabis? Generalmente se cultiva en primavera, para que salga, tú sabes, en abril. En abril. Sí. Bueno, yo no, no sé, yo,、no, yo no sé, no. imaginemos que soy.、No. El, el típico, el, la, la clásica, Abril c u g ó yo mil. Sale por todos lados la, la planta. Oye,、eh, tú como biólogo y hombre que está conectado con la naturaleza, ¿para dónde crees que va el tema con respecto a la c a n a r i Como sociedad. Lo hemos abierto más, yo. ¿Me tocó contigo a n a d i s y me quieres ver la g e Tiene bajo nivel alucinógeno, pero tiene harto poder medicinal en la hoja de la cannabis. Acá el José Antonio, un amigo, dice: Bueno, ¿y provoca adicción? Creo que ya lo comentaste, ¿no? ¿O es、sí. solo un mito? Es solo un mito eso de la adicción. Yo creo que va a depender netamente de tu educación y el fin que tú le busques a esta planta. Con respecto a lo que se viene en el futuro, y lo he conversado también con otras personas, es negro el futuro que le veo para la cannabis. Negro. Negro. por un tema de que nosotros estamos exigiendo la legalización. Y probablemente el gobierno te entregue la legalización. Pero, ¿qué es lo que está pasando en países como Holanda, por ejemplo, donde ya era legal? Se están cerrando muchos、eh, locales donde se podía fumar marihuana y todo un tema. Y es porque empezaron las grandes industrias de las semillas a patentar las semillas y a exigir que se ocupen sus semillas. Por lo cual, legaliz、eh, la legalización allá implicó que nuevamente aborden este tema las empresas grandes y la empiecen a regularizar. Por lo cual, allá en Holanda ya se están cerrando, como te decía, muchos local locales y lugares donde la cannabis se podía consumir perfectamente, porque está pasando lo que actualmente sucede con la agricultura: empresas que tienen sus semillas, que trabajan mano a mano con el gobierno. Y que son las autorizadas para ser cultivadas. Semillas que probablemente tienes que, te vas a ver en la obligación de comprar constantemente. Y bueno, vas a tener la dependencia de esas grandes empresas. Que hoy en día tú puedes compartir semillas de cannabis, m u c h o muy naturales y todos, y la puedes compartir con tus amigos perfectamente sin estar infringiendo ninguna ley. Así que ese es el futuro que pareciera verse. Y si están a b l a n d e compañías, e v a a meter de nuevo. Justamente. Que no les conviene que la gente tenga su propio cultivo y no compre sus semillas. Claro. Gente que pueda compartir sus semillas o de repente. O es que así funciona hoy en día. En la buena onda la gente te pasa semillas. Si no, nadie vende la. La gente que te vende, las la, la tiendas que te venden semillas, porque venden semillas especializadas que, tienen, que te dan diferentes contenidos de, de THC, pero es, es para un consumo, un consumo responsable e la gente. Pero si tú quieres tener otro tipo de semillas, las puedes compartir perfectamente. Oye, ¿y qué opinas de los estudios que dicen que mata neuronas y que es nociva para la salud? ¿Eso actúa cuando se fuma solamente? Mira, no pregunta nada, por interno. Yo creo que todo nos mata neuronas, desde el smog que hay en una ciudad contaminada hasta los mismos、eh, productos químicos que tú puedes utilizar en el hogar. ¿Han mezclado alguna vez cloro con zip? Es terrible. ¿Cloro con qué? Con zip. Sino el ojo el Ya,、ciudad. es terrible, imagínate. Te lo está. Horrible Lo, lo hueles. ¿Tú crees que eso te, te va a matar menos neuronas que la cannabis? Claro, lo que pasa es、ah. que no está socializado. Claro. Así que no. Además que las neuronas hay estudios que、eh, dicen que a nosotros con el paso del tiempo hay neuronas que tienen que morir y se van regenerando también. Así que no. La cannabis que sea como el que te mate las neuronas y te deje... Como siempre se ha planteado tonto,、eh, es muy difícil. Oye, qué importante lo que nos has traído aquí hoy. Oye,、eh, ¿qué más tienes que contar respecto Bueno,、eh, que se informen, que de verdad se cree una conciencia de que el, la cannabis puede favorecer mucho terapéuticamente y que sepan. El uso correcto, el uso adecuado, que no que no lo miren como droga cuando en realidad es una planta es una planta que puede generar alucinaciones como muchas otras que tú puedes encontrar en la calle, que no te va a dar nombre s netamente para que, para, claro, para que se mantengan, para que mantengamos la flora, pero créanme que hay plantas. De uso cotidiano que son mucho más alucinógenas y tóxicas que la cannabis, pero que la información es tan baja que la gente puede pasar por el lado de ella y no se da cuenta. Bueno, o sea, y es mejor que lo、no、sepan, n o Claro, es mucho mejor porque si le vamos a buscar el uso de las plantas a algo medicinal, perfecto. Si v a a volarte, montaña, mejor no. si no vas a tener una razón por la cual hacerlo. Seguro, acá hay una persona que dice: Bueno,、eh, yo sufro de fibromial, que、si、me doy los huesos y me h a n contado que、eh, sería interesante ocuparme. ¿Qué crees tú? ¿Es mejor el uso de infusión o f u m a r l e d a lo mismo? Le recomiendo el uso de infusión, de la hoja sobre todo. Porque ella puede administrar bajo una infusión, puede administrar más o menos la dosis, dos o tres hojas, y ella va a ir, a, va a ir adaptándose. Lo, lo que necesite, y ella va a saber si tomó con tres hojas y le curó el dolor o con, con dos hojitas. e La l puede, la infusión siempre uno la puede manejar en su preparación. Entonces le recomiendo la infusión. Perfecto. Bueno, hemos tenido el gusto de conversar con Edgar c u á n t o Aranda de la empresa Benavi. La gente la puede ver en internet. Benavi. Sí, w w w v e n a v i c l v e n a v i con doble W de vaca. Justamente. Con la V de vaca, perdón. Esa misma. ¿Qué venden ahí? Tenemos nuestro fertilizante b i o t i c el multipropósito del hogar. Que, que también sirve para la cannabis y ¿Ah, sí? para todo tipo de cultivos. Un producto orgánico, natural, sano, que no contiene agentes químicos y es lo más importante. Y que te entrega buenos resultados y rápidos para tus plantas. ¿Y dónde lo venden? En www.benavi.cl. Ahí tú puedes llenar el formulario de que hay para hacer tu pedido. Y le hacemos de despacho a domicilio. Muchas gracias por venir ¿eh? No, gracias a ti por la invitación. ¿Qué está diciendo Andrea? Si mencionan que vienen de parte de Radio Puente Alto, les damos un pequeño descuento. Un mega descuento. Un mega descuento para la. o l autorizo el jefe, pero lo autorizo yo.、Sí. Un mega descuento para los auditores de la radio. Que nos quieran, que quieran tener nuestro producto. Siempre v a a ser bien atendidos por nosotros. Además que asesoramos también. La persona, si nos cuenta para qué lo, lo va a aplicar el producto, nosotros le hacemos una asesoría para que tenga los mejores resultados. Ya, me Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.